Las nueve de la mañana. Seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos, minuto, unos minutos con Oscar Gandhi, el dirigente de la CTAK de La Pampa. Oscar, eh, Pablo Cucharini te saluda. Buen día. Buenos días, Pablo, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Acá estamos eh, haciendo el programa eh, en Kermés. Eh, tenemos eh, la posibilidad eh, de no estar comprendidos dentro de la gente que tiene que cumplir el aislamiento y viniendo a la radio, ¿eh? Con las medidas de seguridad. ¿Y vos cómo estás atravesando eh, esta cuarentena? Sí, en, en cuarentena, en mi casa, con familia y bueno, eh, tratando de hacer lo que se puede telefónicamente. Claro. Y bueno, es, es lo que hay que hacer, hay que estar, eh, como se dice, la única vacuna es cuidarnos y estar en, en cuarentena, respetar esto. Claro. Y bueno, y por supuesto que. Este, Ustedes son los comunicadores, los que por ahí nos mantienen informados y entretenidos en cada una de las casas. La verdad que la tarea de ustedes también es como la de los sanitarios, las fuerzas de seguridad y todos los, que, los servicios esenciales que hoy tienen que salir a pelearla en la calle porque es un riesgo que también están... Corriendo, ¿no? Ah, hablando de mmm, los servicios esenciales y sobre todo las eh, fuerzas de seguridad, eh, han quedado en la picota acá en la provincia de La Pampa porque, por decirlo de alguna forma, este, hay, han cometido algún abuso eh, de autoridad. Eh, sé que se han expresado desde la CTA, eh, contanos a ver eh, cómo están. Sí, eh, nosotros esto? salimos a expresarnos para que se investiguen, en realidad, que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 El, el desbande o, o los abusos de, de algunos sectores de la policía que no es solo en este momento lo que pasa es que lamentablemente siempre pasa con los sectores más desprotegidos con la barriada con los chicos en los barrios tanto en las grandes ciudades como Santa Rosa Pico como fue en Hacha con el caso de este muchacho y en otras localidades también eh, O sea, se ha dado en otros momentos, nosotros ya en otras oportunidades hemos tenido reuniones con la, con la fuerza de seguridad, hemos hablado sobre el tema del cambio de la ley de policía, este es una ley de, de, de facto y creo que hay que avanzar en un cambio y hay que avanzar también en cambios en la formación de, de la policía porque si bien son mínimos los sectores... De, de la, Que, que actúan de esta manera, eh, la cosa es que estos hechos pasan y no deberían pasar, a esta altura de tantos años de democracia no deberían pasar. Bueno, eh, están reclamando, me imagino, bueno, que, se, que se investiguen estos abusos. Exactamente, que se investigue, que se separe a las fuerzas mientras se han investigado, a la fuerza que por lo, los eh, agentes que han estado involucrados, las personas responsables que han estado involucrados. Que, que sean separados, que la fiscalía que, que interviene llegue al fondo de la cuestión y, bueno, que se, que se aclare este, esta situación. Eh, ten... Porque, eh, sí, digo. sí no, ¿tenés información si se ha actuado, digo, desde el Ministerio Público o desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? No, no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, no, no, no sabemos. Sabemos que la fiscalía estaba actuando, pero bueno, en un principio el, la actuación principal, por ejemplo con el caso de Hacha, era, apuntaba que había sido, se había caído solo, se había golpeado solo este muchacho dentro de la celda, pero bueno. Eh, nosotros creemos que hay algo más ¿no? respecto con eso. Claro, eh, para aquel o aquella que está escuchando y no, no sabe de qué estamos hablando, un joven que fue detenido en Hacha por violar la cuarentena, cuando estaba detenido ahí en Alcaidía de Hacha, eh, apareció con lesiones gravísimas y bueno, ahora permanece internado en el hospital Lucio Molas, la policía dijo, o, o la versión oficial es que se habría golpeado solo, incluso esto lo manifestó el fiscal también, eh, que se había caído de la cama supuestamente y bueno, la familia está denunciando que fue golpeado por la policía Sí, la familia sí. dice que tuvieron algún tipo de información desde sí. adentro de, sí. la, de la comisaría de que había sido golpeado sí. y además, bueno, en la situación en la que fue detenido, un muchacho que teóricamente estaba en la vereda con sus perros sí. este, este, bueno, ahí hubo una, una discusión con la, con la policía fue detenido y e iba a estar a disposición ahí durante cuatro días, que no sabemos por qué, cuando en todo momento uno ve casos este, de otras personas, de, de otros extractos sociales, digamos, cuando ve que la policía o las fuerzas del orden actúan de otra manera, porque tenemos un caso eh, ejempl ejemplificador, por ejemplo, de este chico que venía, surfista que venía de Brasil, que lo vimos todo a nivel nacional, que fue parado en un peaje, que fue acompañado hasta, hasta su casa, que después, bueno, violó todas las, las reglas, se escapó por un montón de cuestiones y que hoy, bueno, le cobraron una multa abultada y está en cuarentena. Ese tipo de actuación que hacen por ahí las fuerzas de, de orden, del orden con determinadas personas, con los chicos que son más, eh, del, digamos, que de menores recursos, no. Eh, Es más represivo, enseguida los encierran y, y encima les pegan. Eso es lo peor así que puede pasar. Parece que hay distintas formas de hacerles comprender la, las normas de acuerdo al estrato social al que pertenezca. Y no debe ser así. Desde la CTA me imagino tienen contacto con los sectores más vulnerables de la población que la están pasando mal. Ya la venían pasando mal eh, con este la crisis económica que generó el gobierno de macri cómo cómo cómo están haciendo el seguimiento qué qué, qué información tenés de, de, de la asistencia que están recibiendo y nosotros estamos estamos en, bueno con, ahí con con usted, con el gremio docente estamos viendo de qué forma este, desde los sindicatos de eso estamos podemos eh, ayudar viste tenemos estamos tratando de tener algún contacto con las autoridades para hacerlo de una forma Institucional, institucional y organizada este, nosotros en otras acá no tenemos conformado pero por ejemplo en otras provincias a lo largo y ancho del país tenemos conformado eh, un movimiento social que se llama el frente barrial que dentro de la cta que actúa como el movimiento de vista como la corriente clasista como la ct mm. donde bueno hay comedores comunitarios donde hay como es eh, están en el tema del reparto de los, de los, de los subsidios de los nosotros acá hemos hecho algún tipo de asesoramiento con respecto a la implementación del nuevo subsidio de los 10 mil pesos hemos trabajado con algunos compañeros y compañeras en la elaboración de la inscripción eh, con respecto al asesoramiento de la gente que tiene la uh para que Bueno, no, se, no hicieran el trámite porque el trámite ya estaba comprendido. Bueno, en ese tipo de asesoramiento hemos ido trabajando. Y bueno, eh, no sé si habrán escuchado las declaraciones de, de Hugo Yaski donde hoy va a tener una reunión con gente de presidencia a nivel nacional donde hemos ofrecido desde la CTA y los diferentes sindicatos ya veníamos ofreciendo todo lo que es parte de alojamientos en el caso de que sea necesario el avance de, de la pandemia, y ahora estamos tras eh, el hecho de elaborar un fondo común donde todos los sindicatos podamos aportar, desde la central, se pueda aportar un porcentaje de lo, que es, eh, de lo que se recibe de aporte de los afiliados a un fondo común donde también se está pidiendo que aporten los empresarios y elaborar un gran fondo que sirva para, para insumos hospitalarios o para paliar la situación socioeconómica que están que estamos atravesando ah, una, una especie de fondo solidario parecido al que se conformó a partir de la decisión de Silvoto del ejecutivo provincial exactamente claro. esto uh -huh. la apunta a ser a nivel nacional también uh -huh. una especie de este, de este tipo de fondo y bueno eh, acá tenemos que estar todos juntos no nos salvamos solos hay que paliar la situación esto recién empieza Este, yo creo que la situación lamentablemente se va a agravar con el tiempo, así que todo lo que podamos hacer, los que, los que están, tenemos alguna responsabilidad dirigencial, digamos, desde, desde todas las organizaciones, tenemos que tratar de, de apuntar, dejar la, la reminiscencia y las reminiscencias y las diferencias que podemos tener eh, entre diferentes sectores, y tratar de aportar a todos a paliar esta, esta situación que estamos atravesando. Mm. Que, que viene a agravar lo que ya teníamos, lamentablemente. Sí, es así. Eh, bien, Oscar, no sé si quieres completar con algo, si no, eh, gracias por estos minutos. No, no, agradecerles y bueno, este, cuídense mm. y mu muchas gracias por informar a la sociedad en esta tarea diaria que tienen ustedes. Un abrazo para todos. Eh, gracias y buen día. El buen día. secretario general de la CTA en La Pampa, Oscar Gandhi, pasó por la mañana que mesera